Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio en este espacio denominado simple.com La verdad hoy me siento muy contento, muy honrado de estar acompañado de una persona que de alguna forma ha tenido un gran eh, desempeño y participación en lo que astrología se refiere a nivel latinoamérica y por qué no también decirlo a nivel mundial. Sin más preámbulos, pues eh, voy a saludar a Jerry Briñone. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Hola, Cairo. Un placer. Para mí también es un placer contar con, con tu con tu presencia, el que hayas aceptado esta invitación. Y pues entremos en materia de una vez. Tú, tú actualmente eres director de estudios del CAVA. Eh, yo decía que para mí es un honor contar con, contigo porque acá en Colombia tenemos una gran. Referencia a lo que el Cava significa, porque ha sido un referente importante, especialmente en, en lo que a materia de estudios eh, eh, se refiere de, del sistema topocéntrico de casas. Ya, ya, ahorita más adelante, vamos a hablar de eso pues, un poquito. Y también que nos cuentes un poquito de la historia del Cava que tengo entendido que este año, 2011, cumplieron 50 años de, de funcionamiento. Eh, antes de sí. entrar en esos detalles, estaba viendo tu perfil. Eh, ...tu historia y es bastante... ...bastante interesante... Eh, ...músico, autor... ...director, docente, teatral... Eh, ...filoeleno... ...la primera vez que oigo... ...ese ese, ese término... Eh, <risa> se, ...se nota... ...una gran inquietud... ...en cuanto al, al conocimiento, a las artes... ...a la, a la expresión... En, ...en tu perfil... ...normalmente lo que yo hago es... Pues, ...nombramos un poquito ese perfil, lo mencionamos... ...pero... Uh -huh. Cuéntanos antes de entrar en esos detalles, cómo llegaste a toda la astrología, en qué, en qué momento en tu vida surgió la astrología, y, y si quieres, nos vas también contando un poquito cómo llegaste al CAVA y cómo ha sido tu, tu, tu desempeño en esta institución. Sí, cómo no. Eh, mi contacto con la astrología es eh, gradual, digamos, como supongo le ha ocurrido a, a más de uno de nosotros. Eh, de hecho, eh, en mi casa eh, había un cierto interés por el tema Sobre todo por el lado de mi madre eh, Ella es norteamericana Y tenía muchos libros en inglés, digamos eh, De astrología de divulgación De astrología de eh, signos solares Linda Goodman y cosas por el estilo Así como de astrología china Y bueno, le, le gustaba el tema Pero nada más, no, no, no mucho más que esto Y algunos, eh, yo soy el menor de seis hermanos Dos hermanos varones mayores que yo eh, Tenían también ciertas inquietudes de tipo filosóficas eh, Les interesaba lo oculto eh, Y había por lo tanto algunos libros que tenían que ver No, no estrictamente con astrología Pero sí con, con, con ocultismo y temas afines Y eh, eh, había una predisposición también de mi parte hacia el tema Desde el punto de vista del de, eh, interés por lo sobrenatural Lo, lo misterioso Yo de chico era un fanático, cosa que no era muy común en esa época para, al menos para una persona de esa edad, me refiero cuando tenía ocho años, nueve, eh, un fanático de todo lo que era el género del, del terror. Este y 예, veía no solo muchas películas de terror, sino que bueno, me disfrazaba de, de, de monstruos constantemente, contagiaba a mis amigos de y para hacer este tipo de cosas y bueno esto era el caldo de cultivo aparte de ser una casa donde ocurrían muchos fenómenos paranormales había muchos sí, sucesos así como fantasmas por, por suerte todos de tipo positivo ¿no? por lo cual había una eh, comodidad respecto del de concepto de que hubiera una realidad eh, diferente a aquella a la que estamos acostumbrados al menos por nuestra formación escolar o la de los diarios y cosas por el estilo Y a los 12 años saqué mi primer libro de, de, de astrología, que yo no sabía que era tal. Yo estaba interesado en la grafología de, de la biblioteca, lo saqué del barrio. Y era un libro de grafología de eh, un tal Garaña, que quizás lo ubiques como el autor eh, editado por Kier de Astrología Magistral. Okay. Eh, el libro el libro en cuestión, eh, en serio, cuando se editó en el 46, era un libro que tenía tres grandes segmentos, eh, grafología, quiromancia y... Eh, astrología y la grafología la explicaba en términos astrológicos, este importante astrólogo argentino de, de, de esa época. Y bueno, esto me, me impactó, me, me interesó, pero luego me dediqué más bien al tarot, y, y fue a eso de los 22 años que un amigo mío se hizo una carta natal, y me contó muy entusiasmado de los resultados eh, que había tenido en eh, su experiencia, su entrevista y yo estaba pasando una crisis personal por lo cual este, me parecía oportuno hacerme la carta, aparte me dio mucha curiosidad lo que él me contó y mmm, la experiencia fue buena y con esa astróloga que nos había hecho la carta a ambos con la que en ese momento era mi esposa y la hermana de este amigo mío, hicimos un pequeño grupo de estudio y mientras estábamos estudiando ya astrología propiamente dicha con esta persona que eh, ya me había recomendado bibliografía y yo estaba devorándola literalmente la bibliografía porque estaba muy, muy entusiasmado con el tema, eh, hablo ahora ya a los 23 años. Eh, to Tomé contacto con un libro que era el Manual de Dumont, que fue el director del Centro arqueológico de Buenos Aires durante 25 años, y el director del CABA me refiero, y de la famosa revista del CABA, uh -huh. y... Eh, a mí me sonaba muy conocido, eh, el, el, yo, pues yo decía Dumont, yo conozco, yo tuve una profesora Dumont que, que después me acordé que hacía astrología y cuando abro el libro veía que la dedicatoria era a Rubí, que es la, la que fue su pareja durante muchísimos años y estaba también con él al frente de la institución y que había sido profesora mía de física durante el colegio secundario y también de todos mis hermanos. Entonces dije, bueno, voy a buscarlos para felicitarlos por este libro porque realmente me parece muy muy bueno. En ese momento, en el 83, eh, había poca literatura todavía y... Este, perdón, el libro salió en el 83, yo tomé contacto en el 85 con el libro. Había poca literatura... astrológica y este libro me parecía realmente muy, muy completo en relación a lo que había. Y, bueno, los me costó encontrarlos, eh, los pude encontrar finalmente, y fue un, como un reencuentro muy agradable, y esto llevó a que yo me quedara en el Cava porque me pareció un lugar mucho más completo que lo que me podía ofrecer las clases de, de esta persona con la, con la que había empezado, que, que, que estaba muy bien, pero que, bueno, no, me parecía que una institución educativa era algo más eh, rico. desde el punto de vista formativo. Y, bueno, estudié con mucho, mucho entusiasmo. Eh, de tanto entusiasmo que puse en el tema me echaron de trabajo porque lo único que hacía... <risa> no, de verdad, lo único que hacía era leer astrología y, y me, me escapaba constantemente del trabajo, iba al baño con, con libros escondidos en, en el pantalón, etcétera, para, para leer este, astrología. Y, bueno, eh, justamente gracias a eso fue que me pude dedicar... exclusivamente a la astrología desde entonces y, y hasta la fecha o mejor dicho exclusivamente a lo que me gusta que no es solo la astrología pero bueno fue este, un momento de inflexión bastante importante en mi vida, ese, ese, ese momento en que dejé de estar en, en, en ese banco en el que trabajaba y mmm, al poco tiempo, yo diría dos años y, y algo, este, me convocaron ya como profesor, todavía no había terminado mis estudios en el 88 y mmm, Bueno, empecé a dar clases y a los dos años fui convocado como vicedirector de estudios y secretario de la fundación que en ese momento se abría, porque en ese momento, en el 91, después de la muerte de Dumont, el CAVA tomó la forma legal de fundación okay. sin fines de lucro. Y cuando quien fue su presidente durante, desde el momento de la, del inicio de la fundación, Este, y directora de estudios que era la Rubí, la esposa de, la, la viuda en este, en este caso de, de, de Dumont eh, dejó digamos su, su, su lugar eh, yo pasé de ser vicedirector a ser eh, director propiamente dicho de estudios en el 2000 eh, y la institución ha crecido mucho en estos 50 años eh, para dar un ejemplo eh, los primeros eh, 10 años más o menos había Dos, el, el CABA habría dos veces por semana, martes y jueves, y no sé de 8 a 10 de la noche, una cosa por el estilo. Eh, y en este momento estamos abiertos de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a 10 de la noche y todo el tiempo eh, dando cursos. O sea, me refiero con sí. horario completo desde el punto de vista eh, de, de cursos. O sea, la, la, lo formativo, eh, la, el, la enseñanza es la principal actividad del centro Otológico de Buenos Aires, que no excluye, por supuesto, desde luego, la, la, la investigación, pero también hacemos difusión a través de otros medios, como por ejemplo, conferencias con entrada libre y gratuita, tenemos una biblioteca pública bastante completa, y eh, eh, a lo largo de estos años, y diría particularmente desde el momento que asumí la dirección de estudios, que para mí era muy importante que hubiera un crecimiento del de, de, plantel de docentes y de opciones de temas eh, en términos de seminarios, etc., Ahora somos eh, una planta de más o menos unos 20 profesores. Ok. La Oye, ¿y la, y la formación? Es, ¿Es formación profesional en astrología lo que ustedes desarrollan en, en Cava En los hechos, sí, pero no legalmente hablando. Me refiero que no. Okay. La, astrología, la astrología en muy pocos lugares del mundo tiene una, un reconocimiento oficial en términos de estudios. Así que, bueno, sí, es una formación de tipo profesional, sin duda, pero eh, no... no reconocido oficialmente por el Estado. Ok, sí, esa es una, una característica en común en, en la mayoría de países sí. eh, eh, que, que, se, que se evidencia. Pues de hecho Argentina, o la Argentina, tiene una gran tradición en, en estudios formales, yo creo que es, que es el referente latinoamericano más importante que tenemos, ¿no? En Puede ser, a, sí, ¿sí? junto con México, Chile... Brasil, sí, sí, sí, sí. sí. sí. Es, es un referente bastante bastante interesante. Bueno, sí. y lo griego, ¿de dónde te salió <ríe> lo heleno. <filo> <risa> lo heleno, lo griego, eh, digamos, lo llevo un poco en la sangre porque tengo un abuelo griego, justamente el padre de, de, de esa madre que comenté mía norteamericana era griego, pero eh, en, en, entre los seis hermanos no hubo mucha... esto no... cundió demasiado como algo importante. Y si vamos al caso, cuando yo era chico, tampoco. Cuando era chico me gustaba mucho leer, eh, era muy enciclopedista. Me, me, uno de mis grandes pasatiempos era leer enciclopedias, ojear y leer así un poco desordenadamente artículos de enciclopedia, etc. Y bueno, todo lo que era vinculado a la cultura griega antigua, sea desde la mitología, por supuesto, pero también desde aspectos históricos o... el arte, etcétera me, me, me interesaba mucho, pero realmente mucho eh, pero no hubo mayor desarrollo de eso hasta que luego me metí fuertemente en el mundo del teatro eh, cuando tenía 17 años y tomé mayor contacto con las tragedias griegas y bueno, puse algunas cosas en escena vinculadas a ello y eh, Luego, por una cuestión puramente, yo diría, fortuita, en el 93, o sea, hace no tanto, eh, mientras que estaba haciendo un tratamiento odontológico con un muchacho que no, no era griego ni ahí, era bueno, de otro origen, digamos, eh, él ponía una cierta música que a mí me, me llamó mucho la atención, y eh, le pregunté qué era, me dijo que era música griega de tal tipo, etcétera y le pregunté si sabía de algún lugar donde se tocara música en vivo griega, alguna taberna griega en la zona, bueno... me dijo que, que sí, yo después recordé haber visto una, fui, y eso fue una experiencia muy este, iniciática, porque la, lo que viví esa noche en esa taberna fue eh, muy contundente y de ahí en adelante empecé a querer eh, a bail, aprender a bailar las danzas que se bailaban, y bueno, como había eh, por supuesto, ah, okay. decir, danzas, yo quise aprender luego, eh, que quise entender qué es lo que decían las letras de las danzas, Así que después empecé a estudiar en forma autodidacta, porque los horarios no, no me coincidían con los lugares donde enseñaban, eh, griego moderno, y eh, luego empecé a hacer obras de teatro en griego y cosas por el estilo, y después, bueno, me seguía tan entusiasmado por el tema y sentía que quería crecer un poco, no solo en lo astrológico, sino, eh, perdón, en lo griego, sino también en otras áreas vinculadas al astrológico, entré en la Universidad de Buenos Aires a, a hacer estudios formales de... De, de letras y más, más puntualmente de lingüística formal, que me parecía que tenía que ver un poco con las tres principales actividades que yo había desarrollado en mi vida, que eran astrología, este, lo griego, por llamarlo de algún modo, y teatro, porque creo que son distintas formas de, de simbolización, no de símbolos, distintos lenguajes. Okay. Y, y completé la licenciatura y el profesorado ahí en la Universidad de Buenos Aires, antes de completar la carrera ya empecé a dar eh, clases de griego moderno eh, por primera vez no no existía esto en la Universidad de Buenos Aires, de hecho sigo dando hasta el momento este, clases de griego moderno y hace unos tres años este abrí una cátedra libre de estudios griegos bizantinos y, y neo-helénicos y aparte hace 17 años 14 años estoy en una Entidad que se dedica a la difusión de la cultura griega. Siempre son todas actividades de tipo gratuitas, ¿no? ad honorem. Eh, nada más que por el placer de hacerlo y por el amor que eh, sienten hacia Grecia las personas que participan de esta actividad. Y de ahí viene el término filo heleno al cual eh, tú habías aludido eh, al principio. Okay. Y Bueno, y, y, y, otro, y otra cosa interesante de tu perfil es el manejo de. De los idiomas, ¿no? Tengo entendido que, que dominas varios idiomas. Sí, me gustan eh. mucho las lenguas. O sea, algunos se dieron de casualidad. Bueno, el griego sí, sí. por pasión, digamos, y lo estudié solo. Eh, el italiano, como a mí me gusta mucho, mucho la ópera, desde bastante joven, desde los 14 años empecé a, a, como a meterme de lleno en el mundo de la ópera. El italiano lo, lo empecé a manejar por la mera escucha de, de, de las óperas y después me, me fui haciendo de varios amigos eh, que todavía tengo hasta la fecha italianos, con los cuales solo hablo italiano. Y, y el inglés fue mi primera lengua, eh, mi lengua materna, por, por el tema de mi madre. Eh, en casa se hablaba solo inglés, digamos, hasta ah, okay. que yo, seis años más o menos. Y si bien vivíamos acá en Argentina, eh, pero eh, y después, bueno, pues, por eso. No, no, no tengo mayores problemas con ese idioma, y, y es de hecho el idioma con el cual me comunico con, con mi madre. Y a partir de esa base lingüística, de esa diversidad, bueno, después en la universidad tuve que hacer latín, sánscrito, griego antiguo, y, y, y por la ópera también tengo una familiaridad bastante grande con, con el francés y algo de alemán. Bueno, bueno no sé. y, y, to y todo este contexto que nos has explicado, ¿astrológicamente cómo se ve reflejado? O sea, ¿quién eres tú astrológicamente? ¿Quién soy astrológicamente? O sea, en el momento en una... que yo nací, estaba eh, el signo de Géminis ascendiendo y el Sol estaba en Géminis en una conjunción muy muy cerrada a Mercurio en Géminis. Okay. Eh, okay. Por lo cual hay un componente geminiano bastante acentuado en la carta natal. De hecho, ese Sol y Mercurio están relativamente cerca del ascendente, pero desde la casa 12. Y la Luna, que está en Leo... Eh, va a hacerle un sextil aplicativo de orbe muy pequeño, a medio grado, a tanto a Mercurio como al Sol. Y yo creo que este es un elemento bastante capital dentro de la, de la carta que, que puede explicar algunas de estas inquietudes o características, además de un Júpiter en 9 que está en regencia, en Pisces, haciendo okay. un gran trígono con su dispositor Neptuno y con Venus. Eh, supongo será eso, no sé. <risa> okay, perfecto. Sí, porque hay mucha, mucha pasión y también como mucha, eh, lo, lo que veo es eso, mucha pasión y mucha facilidad para fluir con, con, con. con varios temas simultáneamente, ¿no? Porque de entrada sí. pareciera que son muy, muy diferentes, pero pero es claro el, el contexto en el cual se complementan y, y, y se apoyan todos, ¿no? Los, los... Sí, luego yo voy haciendo combinaciones de una cosa y otra. Por ejemplo, muy temprano, eh, apenas me metí en astrología, necesi eh, necesité combinar lo que venía haciendo desde hace años, que era teatro, con astrología, y de ahí surgió la práctica intensiva, eh, hasta la fecha, digamos, del astrodrama, que es la... <risa> aplicación entre, vivencial de la astrología vivencial no o sea combinada con teatro con técnicas este, de, de psicodrama o, de, o técnicas artísticas y eh, después también el de hecho de la astrología griega a mí me, me ha interesado mucho el tema de la astrología griega antigua de hecho voy a dar la semana que viene en la universidad una conferencia sobre eh, la actualidad de la antigua astrología griega eh, Y también, justamente por mi interés por el arte en general, he eh, combinado también astrología de arte. Eh, en el, hace unos años di una, en la Universidad de Bolonia, una conferencia sobre eh, una muestra de artistas plásticos eh, italianos contemporáneos, y, y yo hice toda una presentación inicial de la carta natal de cada uno, cómo aparecía reflejada en la obra de estos. Este, artistas eh, algo parecido voy a hacer ahora una muestra fotográfica en el planetario de Buenos Aires que es una no, no, no, no. otra otra cosa que me llamó en tu, en tu en tu perfil en Facebook en estos días vi es lo de Eh, manejo de, de cinematografía hay hay una película o es un documental no no tengo muy claro es, es una película la llamamos documental experimental porque es un para porque es muy difícil encuadrarla en el género es una ópera de hecho ahí también una vez más el tema de la mezcla de los de, de, de estas eh, como tú señalaste en un momento la la, la coherencia o la, o la tendencia perdón a la integración de estas distintas sí. actividades mm. de manejo aparte es una ópera astrológica Eh, Ajá, okay. la, ópera, la ópera es eh, Bomarzo, de Alberto Ginastera Que es una de las óperas más importantes del repertorio Operístico argentino, que está basada En una novela De eh, un, uno de los Más importantes eh, Novelistas argentinos, escritores argentinos Que es Manuel Mujica Laines Que escribió una, una gruesa novela De 600 páginas llamada Bomarzo Que transcurre en poblado de Italia, donde hay unos monstruos de piedra este, eh, hechos por un duque del siglo XVI, eh, y por el cual quedó fascinado este autor, cuando tomó contacto con esto, escribió esta gruesa novela, que fue premiada realmente, y después la ópera, la ópera fue prohibida por la dictadura militar del momento, en el 67, y, y de ahí pasó a ser como una especie de, de, de obra de culto. Lo que yo hice fue hacer una versión cinematográfica de la ópera, en Bomarzo, en Italia, la filmé con los pobladores de Bomarzo. Eh, ah, okay. En, eh, en y, y, está, y, y está completa, ¿no? Está para o sea, se puede descargar por internet y ver, creo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, en este momento se puede descargar completa, eh, fue fue expuesta en muchos foros internacionales, entre otras cosas fue expuesta en un congreso de astrología el, el ibérico de Madrid del 2009. <risa> O 2009, creo, 2008, no me acuerdo. Y ahí vi, y vino eh, a esa función, fue muy lindo, el crítico de ópera más importante de España, que es este, Juan Ángel Vela del Campo. Y, y bueno, le gustó mucho, le gustó mucho. Por suerte, bueno, y, y, y, en, y en la Universidad de Salamanca se hizo en un congreso eh, una ponencia que era un análisis bastante exhaustivo de la, de la película esta. Eh, Todo eso sí figura en, en el sitio web okay. de la película, y, Va, y, se eh, puede... y la película dura dos horas y media, es larga, ¿eh? porque la okay. ópera es larga. Entonces, este... Adjunto al, al post de este, este podcast es vamos un, a colocar... El... Quiero, quiero subrayar que la ópera es astrológica, ¿por qué? Porque eh, el coprotagonista de la ópera se llama el astrólogo, y, eh, y de la novela también, y, y todo lo que le ocurre en la vida al protagonista, que le ocurren cosas muy terribles y, y importantes este, en la vida al protagonista de la novela y de la ópera, y por lo tanto de la película, tienen que ver con la lectura que le hacen de la carta natal cuando nace y luego, eh, ya cuando es más grande, cómo va teniendo en cuenta las cuestiones astrológicas. Así que hay mucho lenguaje astrológico también incluido en la ópera y, bueno, por supuesto en la película, ¿no? porque si la dirigía un astrólogo <ríe> no podía dejar de, de, de haber cuestiones astrológicas en, en la película propiamente dicha. Perdón. Okay, perfecto. No, no, te estaba comentando que junto al al a la publicación de este podcast pues podemos colocar el enlace a la a, a la película, ¿no? Para verla, descargarla. Yo la verdad solo leí la nota, no no no tuve el cuidado de de profundizar un poquito, pero ya con esta esta información que nos compartes pues es muy interesante ver esa esa propuesta. Mm. Okay. bueno, Cava, 50 años, ahorita, hace, eso fue en abril, ¿no?, celebraron los, los 50 sí, años. Sí, una, una linda celebración, una hermosa ceremonia, eh, que, Acá que la figura estoy. en la página web del Cava la desgrabación y algunas fotos, la grabación de todo lo que se dijo, digamos, y algunas fotos, y homenajeamos de alguna manera, eh, verbalmente, sin lugar a dudas, a los principales eh, referentes de lo que fue la historia del Cava desde sus comienzos hasta la fecha, una de las fundadoras, perdón, la única fundadora que en este momento está viva, este, que es la astróloga Emma Cassioni, que estuvo presente en el acto y recibió también una, un homenaje, digamos, y, y luego también hicimos un, un, una particular distinción para todos los colaboradores actuales o recientes de la, de la fundación, porque nos parecía que era importante desde el punto de vista eh, de la... del homenaje que estábamos haciendo, no solo eh, valorar y eh, aplaudir de alguna manera a todos aquellos que nos precedieron, sino también a los que están en este momento de alguna manera la antorcha eh, manteniendo la cosa en pie, que no es siempre fácil. Actualmente está operando como fundación, eso significa que hay un consejo directivo, hay un grupo de personas exacto, que... Exacto, exacto. tomando una vocería y tomando una dirección y exacto, la dirección de estudios está a mi cargo justamente porque el consejo de administración del cual yo también soy parte yo soy el secretario del consejo eh, eh, delega digamos esa función en mi persona por ejemplo también delega la función de secretaria académica en eh, una colaboradora que no es astróloga Inés Chávez se llame pero que hace 37 años que está trabajando con nosotros wow, o sea que conoce mucho del tema y aparte ella es bueno docente y está en la parte administrativa de una escuela desde hace cuarenta años, así que conoce bastante del, del manejo de una institución educativa, sí. Okay, el tema, el tema Colombia que te digo que nos atañe mucho pues eh, es gracias al sistema topocéntrico ¿no? que, que sí. nació en Cava con Bendel Polish y, y Nelson Pace. hace sí. unas semanas tuve también la gran fortuna de conversar con Alejandra Eusebi, sí, Sí, y yo no sabía, yo no sabía eso, y fue, fue, fue muy grato también hacer ese link. Tú me comentabas también cuando hablábamos en alguna oportunidad porque que mantenía cierto contacto con ella, pues, para mí fue una sorpresa muy, muy agradable. Y, y de alguna forma el, el gran referente y el gran reconocimiento que acá en Colombia, te lo puedo decir pues porque lo, lo vivimos, tenemos de cada vez precisamente eso, esa, esa gran divulgación que en su momento hizo el trabajo de, Deben del polis, ¿no? Porque acá en Colombia sí, pues, eso, eso, hay, hay eso una es una gran que, escuela que sí que manejamos topocentrismo. Hay que hay que eh, darle los merecidos eh, laureles, digamos, a Dumont. Dumont realmente eh, en los años que estuvo al frente de la institución, sobre todo los primeros años, hizo un trabajo muy muy eh, entusiasta y sacrificado por otro lado de difusión del de, eh, sistema topocéntrico. a través de la revista y a través de otros medios y de, de contactos con, con instituciones eh, de otros países, inclusive de la habla inglesa. Eh, tú me hablabas en un momento del tema de los idiomas, justamente tanto Dumont como eh, Rubí, eh, cuando todavía no había tantas publicaciones eh, astrológicas en castellano, o sea, no hablo de revistas, porque había casi nada, sino eh, inclusive libros, y se tomaron el trabajo de aprender... Eh, Inglés, eh, francés e italiano, no, no lo hablaban fluidamente, pero sí lo podían leer eh, y se tomaron ese trabajo para poder traducir artículos y poder incluirlos en esa revista trimestral que fue eh, como histórica, creo, dentro de lo que es la astrología de habla hispana de las últimas décadas. Y la hija de Mendel Polich, que es Selma Polich, es miembro del consejo de los es uno de los siete miembros del consejo de administración de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, actualmente y desde hace muchos años, de hecho ella dio también muchas clases eh, o sea, unos años clases, hasta que tuvo un pequeño problema físico y, y, y tuvo que dejar, pero bueno, a Dios gracias desde hace un tiempo está también eh, Alejandra Eusebi, la hija de Selma, uh -huh. y por la, la nieta de Porich que es egresada de la, del, del Centro Astrológico y además este, bueno eh, profesora ¿no? de, del mismo La, la formación en, en astrología en El Caba cuánto dura y es semestralizado, son módulos o son o, módulos y, son módulos bimestrales ¿Sí? y seminarios cuatrimestrales, eh, pero la carrera está armada eh, articulada sobre todo en forma de módulos bimestrales para darle la mayor libertad posible a, a los estudiantes de que puedan eh, organizar sus estudios dentro del ritmo y, por lo tanto, la, la velocidad, digamos, que, y la intensividad que, que quieran imprimirle o que puedan, según sus condiciones, el momento laborales o las ganas, qué sé yo. Eh, entonces, la carrera, hasta es posible hacerla en dos años si uno realmente eh, la hace de un modo muy intensivo y estudiando mucho. Si no, si la quiere hacer en un ritmo más... pausado, este, más relajado, mejor dicho, eh, la puede hacer en cinco años. Es decir, que entre 2 y 5 años eh, es eh, la, la franja, digamos, la mayoría la hacen en 3, 3 y medio, una cosa por, por el estilo. Eh, después tenemos un posgrado, eh, el, el título que nosotros damos en la carrera es de técnico en astrología, que reitero, no tiene valor oficial. Eh, uh -huh. Y justamente a través de esa denominación damos a entender que estamos capacitando personas en el conocimiento astrológico, propiamente dicho, pero no eh, nos responsabilizamos, en cierto modo, uh -huh. de la, la aplicación de ese conocimiento en términos de consulta astrológica, porque para eso se necesita una formación de otro tipo añadida que tiene que ver con ciertas competencias o habilidades que hacen a eh, el trato con el otro y a... Y a, ciertos, y a la terapéutica, y a ciertos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces tenemos un posgrado que no es muy largo, es más corto que la carrera. Eh, el posgrado lo pueden hacer exclusivamente aquellos que terminaron eh, la carrera en el CAVA, es decir, es solo para egresados de la de, de, de esa tecnicatura, de, de título de técnico. Y además, el diploma que damos al final de ese posgrado, que es el diploma eh, de consultor astrológico, o sea, ahora sí apuntando a la consultoría, Eh, el diploma solo lo pueden obtener aquellos que tienen título eh, terciario o universitario ah, eh, sí, perfecto. Y, y tienen que para obtener ese diploma final, eh, realizar una tesis bastante exigente por, de alguna manera eh, que se pretende tenga eh, de alguna manera un nivel eh, académico, o sea que sea una tesis presentable, no, no solo en un congreso de astrología, donde a veces eh, no siempre uno encuentra eh, las cosas desarrolladas este, con un rigor este, suficientemente importante, sino que sea presentable, por ejemplo, en un congreso universitario, ¿sí? okay. como un paper universitario. Este, estos son los ambiciosos objetivos de... el posgrado, pero apunta a tratar de no solo eh, darle una mayor capacidad, eh, posibilidad, perdón, de crecimiento a cada uno de los que lo llevan adelante, sino también el ir generando eh, cada vez más un, una red y una masa crítica, por llamarlo de alguna manera, de eh, colegas que tengan una formación óptima, inclusive con un cierto aval... Eh, académico me refiero a esta cuestión del título universitario, que obviamente suma a lo que eh, ya vienen haciendo, para poder de, acercarnos, porque estamos haciendo movimientos concretos para ello, yo de hecho los estoy haciendo, acercarnos cada vez más a eh, la universidad, que es un ámbito que nos parece que es, no el único, pero un ámbito importante eh, en el que debiera tener un espacio eh, la astrología, Y la única forma en que va a poder ocurrir esto es si los astrólogos hacemos algo al respecto. ¿no? O sea, no podemos esperar a que nos vengan a invitar. Mm -hmm. Oye, súper. Bueno, ¿y a la fecha cuántos técnicos eh, se han formado? ¿Tienes ese dato aproximado? Ah, no, en 50 años te puedes imaginar que <risa> eh, eh, hay años que creza más gente, años que crezan menos. Hemos tenido dos tres años seguidos que ingresaban tandas de 40... o algo así, técnicos, eh, y años donde había un poco menos. Okay. Eh, ¿Y, y el porcentaje ya que están en posgrado pues es mucho menor. Ya, ya. So, ¿El son porcentaje con... por... Que están en, en, en la etapa del posgrado. Es mucho menor, es mucho menor. Sí, sí, sí, por ahora todavía el posgrado no, no ha sido algo de tanta eh, convocatoria, o mejor dicho, popularidad, pero eh, es reciente, el posgrado empezó en el 2007. Ah, okay perfecto. Perfecto. Una bueno, de bueno, las personas que, que, que terminó el posgrado eh, lo, lo, lo hizo en un tiempo récord, lo hizo en un año eh, y también la carrera la había hecho en dos años. Este, realmente una persona muy preparada eh, e hizo un trabajo de investigación bastante interesante, realmente interesante. Ok, perfecto. Bueno, también estaba mirando en tu página, una de tus especialidades es la horaria, ¿no es cierto? Sí, uh... es una de mis. Lo, lo que pasa es que es una de mis, porque no. <risa> Yo, es, no, es que realmente por, por, por mi tendencia, no sé, geminiana y un poco obsesiva me, me, o entusiasta me, me, en distintas etapas me fui especializando en distintas cosas, estadísticas horarias de eh, los puntos medios no eran algo que fueran muy importantes acá en Buenos Aires hasta que de alguna manera yo empecé a una difusión eh, obsesiva con el tema lo mismo con lo dracónico este, uh -huh. es hecho el tema que vamos a compartir en el simposio eh, y sí horaria es una de mis es una de las actividades que, que llevo adelante de un modo, diría, cotidiano pero que trabajé bastante y, y que es uno de los seminarios que yo dicto en el centro astrológico desde hace bastante tiempo desde hace uf, 20, años, 20 años casi ¿y tú, y tú actualmente 100% estás dedicado a astrología y a, y a lo helénico ¿no? a, la a la cátedra? claro exacto exacto eso es lo que me. Bueno, 100%, lo que pasa es, también eh, estoy dedicando menos tiempo a la a, al teatro y, a, y al cine por, por, porque bueno no no realmente no me dan los tiempos para hacer todo eh, pero las cosas van variando de alguna manera en este momento sí eh, eh, eh, prácticamente la, la, la mayoría de mi tiempo la sobre todo pasional digamos la eh, la tengo eh, dedicada, a como tú dices, al ámbito de lo, ele, de lo helenístico, de lo helénico, de la universidad propiamente dicha y, por otro lado, de lo astrológico, que sería básicamente el Cava, pero después también la participación en otro tipo de eventos como pueden ser congresos y cosas por el estilo, que para mí es importante también eh, transitar esos espacios porque es una forma de crecimiento personal, pero también de mm, dar a conocer... Eh, la institución, lo que hacemos y, y de y de que haya intercambios, ¿no? De que haya Bien. como una red. Perfecto. Bueno, hoy en día con esto de la tecnología eso se está dando a pasos agigantados, ¿no? Sí, si tenemos... sí, sí, sí, El intercambio es cada vez más, este, obviamente está cada vez, a Dios gracias, cada vez más facilitado. Okay. Bueno, Jerry, una pregunta que he venido desarrollando desde hace bastante tiempo con la mayoría de invitados a, a este espacio. ¿Qué tanto es destino y qué tanto es libre albedrío? Eh, digamos, eh, en base a tu experiencia, leo, sí, eh, a mi experiencia es un poco difícil eh, porque es una pregunta de tipo eh, filosófica y yo diría hasta, no, no, no, en serio, pero más importante todavía, hasta de, hasta de tipo epistemológica desde el punto de vista de filosofía de, de la ciencia, es decir, hasta qué punto podemos probar que hay libre albedrío o no. Sí. Eh, creo, me parece que es eh, imposible probarlo, eh, ver, porque supongamos que si una predicción o una interpretación no funcionó, quizás no fue por una cuestión de libre albedrío del sujeto interpretado, sino de una limitación en ese momento en la visión del astrólogo. Eh, yo creo que en el asunto de libre albedrío y destino, eh, Lo único que queda es una cuestión de opinión y basada, la misma, en una vivencia personal, en una sensación personal. Mi sensación personal es que el libre albedrío no existe, eh, pero es una sensación personal. Eh, ¿El yo mayo? Creo que, eh, yo creo... ¿Eh? La malla, el, el, ese velo que nos estamos imaginando... ¿O sea que el libre albedrío es maya, dices? Sí. Sí, claro, claro que sí. Uno es maya y dos es eh, el argumento que usamos los astrólogos cuando no acertamos <ríe> o no sabemos qué decir. Entonces, bueno, eh, cuando no acertamos una interpretación salió mal o cuando no sabemos qué decir. Pero eh, lo que creo es que hay una limitación. clara en nuestro conocimiento como pasa con todos los conocimientos existentes o sea la medicina no es omnipotente la meteorología no es omnipotente precisamente u omnisapiente a la hora de hacer sus predicciones eh, hay, hay ciencias donde de, aparentemente hay, hay mayor cantidad de certezas y mayor cantidad de aciertos eh, en el caso de la astrología que yo sé de paso es debatible hasta qué punto es una ciencia en el sentido convencional de la palabra porque hay un componente muy importante de lo simbólico lo intuitivo la, la, en la práctica me refiero ¿no? de, de, de, del arte de la práctica de la astrología eh, yo creo que lo que hay es eh, limitaciones o sea, hay cosas que, que no sabemos que no podemos ver todavía con total claridad y ese margen de limitación o de de aquello que no podemos ver eh, es lo que abre un margen objetivo por llamarlo de alguna manera de libre albedrío al sujeto interpretado pero no porque haya profundamente, creo yo, ¿eh? un libre albedrío sino porque este, el conocimiento del astrólogo eh, tiene un límite okay. esta, esta es mi sensación personal una muy buena explicación epistemológica como <ríe> tú bien lo dijiste Bueno Jerry, pues yo creo que, que hemos cumplido el objetivo de, de, de compartir este espacio, uh -huh. eh, básicamente es conocer un poco quién es Jerry, qué hay detrás de esta, de este personaje, la historia del Kawa, eh, pienso que todavía nos quedan muchos puntos por desarrollar y pues la invitación es si, si en algún momento, en, en un futuro podemos también coordinar algo ya referente a preguntas concretas que nos hagan o o si tú también deseas compartir algún algún tema en especial, pues lo podemos hacer esto. Las puertas aquí están abiertas para cuando quieras eh, desarrollar este tipo de actividades. Bueno. Puedes agradecerte a ti el que hayas aceptado esta invitación, también a, a, que has aceptado la invitación a participar del simposio, y, y un gran abrazo, y segui seguiremos en contacto contigo y con las personas que nos están escuchando Eh, adjunto a este audio van a encontrar los enlaces tanto de Cava como de la página de Jerry y, y los las menciones que hicimos también a la película para que tengan la oportunidad de conocerla entonces yo me despido Jerry, un gran abrazo y te dejo para que cierres este episodio y, y seguimos en contacto. Bueno Jairo, un gran abrazo también a ti eh, realmente ha sido un placer conversar contigo es un placer también eh, y un honor eh, participar del simposio eh, y te agradezco mucho también eh, como, como miembro de la comunidad astrológica hablo ahora eh, lo que estás haciendo para la difusión de la astrología a través de este tipo de encuentros eh, que es muy importante eh, que haya creo eh, personas eh, no son tantas normalmente dentro de la comunidad que eh, tengan una actividad digamos eh, militante por llamarlo de algún modo eh, Y entusiasta para eh, dar oportunidad a los otros colegas de hacer conocer su trabajo... ...y de que los conocimientos se difundan, ¿sí? Eh, quisiera hacer una breve alusión al tema del cual voy a hablar en el simposio... ...que es el de eh, las eh, técnicas eh, astrológicas predictivas pensadas desde la perspectiva dracónica, ¿sí? Eh, yo la astrología dracónica tomé contacto con ella hace mucho tiempo, hace 24 años, y por suerte es cada vez más conocida, pero en ese momento no era tan conocida la astrología dracónica, da toda una nueva dimensión a nuestra percepción de la astrología, realmente la enriquece mucho. Y esto, uno podría decir, solamente bastaría con la carta natal vista desde la perspectiva dracónica y combinada por lo, también porque es lo que se suele hacer eh, con la carta que estamos habituados a conocer y a manejar, que es la carta trópica, ¿no? combinada con la carta dracónica. Pero eh, es menos conocido quizás y vale la pena eh, tomar contacto con ello y poder luego... hacer este, pruebas este, y creo que van a ser muy eh, satisfactorias esas pruebas el ver eh, las técnicas predictivas eh, funcionando dentro del ámbito de lo dracónico o de la astrología dracónica eh, y por eso, bueno, esa es eh, la propuesta que vamos a desarrollar el 27 de agosto, si no me equivoco Eh, con el tema de eh, las bases del y las eh, y la astrología dracónica. Así que bien, hasta entonces y de nuevo muchas gracias.